Bueno, estamos con Brenda, que es una de las vecinas que está esperando la entrega de su vivienda, que está en las casitas.、Eh, bueno, vos tenés un expediente desde qué año? Desde el 2017 me lo hicieron de nuevo. ¿Y antes de qué fecha te lo habían hecho? Y desde. De, más antes, no me acuerdo qué año. Pero sí, lo tengo h a c e u n a Banda. p e r o t n o n o porque lo perdieron, dijeron. ¿Te renovaron en 2017 el、sí. expediente porque ellos mismos lo perdieron? Sí, ellos se lavan las manos. El expediente es para una vivienda en este mismo predio. Claro, porque también está el de Frino, pero dijeron que ese no nos pertenece, no pertenece a este. ¿Cuál es la situación que se vivió esta mañana? Re fea, porque estaban los chicos, todos tenían miedo. Va, nosotros también teníamos miedo. Y bueno, fue feo ver todo eso, y los chicos como que quedaron también medio traumaditos. Pero re feo fue. Ustedes、eh, llegaron hace más o menos 4 o 5 días frente a bueno, la falta de, de respuesta del de reclamo para que finalmente ese p e d i o se transforme en una vivienda. Sí, y i s h i nos dijo que nos quedemos acá, que muchos le propusieron para terminar las casas y como que dio el sí, y ahora viene y se revela que no. o i s i vino acá al predio? Sí, vino. ¿Cuándo fue?、Eh, al segundo día que nosotros estábamos acá. ¿Y qué les dijo? Que nos podíamos quedar, que él iba a esperar el aviso de allá de arriba. De, o sea, de capital. ¿Y finalmente después salió a decir otra cosa? Claro, sí, dijo otra cosa. Bueno, y vos me decías que tenés el expediente hace muchos años, te lo renovaron en 2017, que es para una vivienda acá, pero que cuando ibas a reclamar, a preguntar qué pasa con el expediente, ¿qué te respondían? Que no, que no estaban, ni lo buscaban y no lo encontraban. Entonces me hicieron uno nuevo. ¿Y cuando te renovaron, qué plazo te dieron para entregar la vivienda? No, no dieron un plazo. Nosotros estábamos en una lista con un grupo, en una lista que decía、eh, alto riesgo. Porque yo andaba en la calle con los chicos. Y estábamos en alto riesgo y dijeron que apenas sabían algo, n o iban a avisar, pero siempre nos metían. Bueno, ¿y ahora estás acá para concretar el, la, la casa propia? Claro, sí, estoy acá ahora. Y no me voy a mover tampoco. <risa> ¿Le dieron cinco días a la policía hoy? Sí, cinco días. ¿Para qué? ¿Cinco q que u é es lo que cinco días de plazo para qué? Porque pararon, hicieron un habeas corpus.、Uh -huh. Y pararon el desalojo. Vamos a tener que empezar a moverlo nosotros judicialmente. Vamos a ver si le podemos ganar por esa parte. Porque si nos vamos, Iji va, van a bajar plata para que Iji siga haciendo y se lo va a comer él. Porque no es que nosotros somos como dicen ellos, que nosotros nos robamos. Capaz que nosotros no somos, pero son otras personas que nos perjudican a nosotros y nosotros no somos. ¿Cómo sigue esto? Y espero que sea. que den buenas noticias, que, que ya nos p o m o s a quedar, que lo terminemos nosotros. ¿Usted tiene intención de terminarlo? Lo que falta es terminarlo. Sí, aunque sea así, lo terminamos nosotros. Creo que si uno se propone, si uno lo dispone, lo se propone algo así: es el dicho A.